Saludos, son las nueve en punto de la mañana, es lunes, 13 de enero, tenemos seis grados de temperatura y comenzamos la semana de la festividad de San Antón. Este domingo se va a celebrar por todo lo alto en el barrio que lleva el nombre de este santo patrón de los animales. El pregón tuvo lugar el pasado sábado y durante este fin de semana, el próximo, se han programado ya las actividades más tradicionales para celebrar las primeras fiestas populares del año. Con la bendición de los animales, el o la romería... ...en nuestro programa de La Glorieta... ...hablaremos durante esta semana de estas fiestas... ...pero hoy por ser lunes... ...nos preparamos para analizar la actualidad deportiva... ...con la tertulia... ...donde Paco Gómez y José Antonio González... ...nos hablarán de la victoria conseguida por el Elche... ...ante el Yeclano... ...en esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey... ...también hoy en unos minutos... ...hablaremos con los responsables sindicales... ...del desempleo... ...tras conocer las cifras de 2019... Unas cifras que ponen de manifiesto una reducción en el último año de algo más de un 3% de los contratos en nuestra comarca. Y lo que es peor es que la cifra de contratos indefinidos sigue siendo baja y se ha producido un repunte de la temporalidad de un 1% en el último año. Por lo que la mitad de las personas que trabajan contratadas lo hacen a jornada completa, pero la jornada parcial va ganando terreno. Y nuestra comarca, la del Baix Vinalopó, se Ha colocado en cabeza. También hoy hablaremos con la presidenta de la Real Orden de la Dama del Che sobre ese concurso que por primera vez han convocado, comienza hoy, para fomentar la cultura del busto ibero en la ciudad y entre los jóvenes. Y en la última hora de nuestro programa de hoy cerraremos las entrevistas con un aniversario muy especial para un centro concertado, la Academia Luis Vives. Cumple 50 años de historia y recientemente ha sido una de las entidades de Elche, junto a la patronal del calzado Abecal, que ha conseguido ese sello de empresa conciliadora otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. Un distintivo municipal que tiene como objetivo fomentar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estos son los contenidos de un programa La Glorieta que comienza aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Y lo hacemos siempre dedicando sus primeros 15 minutos a nuestra selección musical de hoy. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, en la efemerides, eh, bueno, mejor dicho, en la primera sección que dedicamos a la música del cine, hemos escogido una de las historias de la gente más famoso, James Bond 007. La banda sonora del Casino Royal nos ayudará a comenzar el programa de hoy. Y en los clásicos de jazz escucharemos ahora a la compositora, actriz y cantante Kat Emmonson, quien gusta por su peculiar voz, una voz suave y elegante, que ha entrado a, a lo grande en el mundo del jazz por sus composiciones. Summertime And the living is easy Fish are jumping And the cotton is high Oh, your daddy's rich really Good looking, oh, hush, little baby, don't you cry. One early morning, you're gone. Rise up singing, then you spread your wings and take to the sky. Pues esta es la voz suave y elegante de Kat Edmondson. Y en la sección dedicada a la poesía volvemos a escuchar a la gran maestra, la cantora Carmen Linares, insuflando pasión a uno de los poemas mortuorios del poeta Federico García Lorca, la gacela de la terrible presencia. Déjame amén un planeta, pero no me enseñe tu cintura freca. déjame amén un ansiado, oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento. 101.4 Teleelch Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios. En Ferroqué y la Llave. Radiador aceite 30,95. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 59,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y la Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferretería la llave.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria, con Rosmaria y D'Azur. Bien, pues hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana, tenemos 6 grados y medio de temperatura y ya está en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca. Eh, nuestro primer invitado de hoy. Hemos eh, comentado que vamos a hablar en primer lugar del desempleo y es que el año 2019 ha sido dispar para los tres municipios de la comarca del Brasil Vinalopó en lo que se refiere al descenso del empleo mientras que en Elche y Crevillente el número de parados se redujo aunque en menor medida que el año anterior en Santa Pola creció. Y en Elche la desaceleración en el ritmo de caída de la cifra de desempleados también fue significativa por cuanto se registraron Tan solo 526 desempleados menos en diciembre de 2019 respecto al mismo mes del año anterior frente a los más de 1.466 eh, trabajadores en 2017 y también en 2018. Para hablar de esta evolución del empleo, de los contratos también indefinidos y temporales que se están firmando, de las afiliaciones a la seguridad social y de las pensiones, Tenemos, como hemos dicho ya, a nuestro invitado, el responsable de comisiones obreras, el ex líder sindical, Martín Carpena. Muy buenos días, Martín. Buen día. Usted ha sido secretario bueno. general, Martín, y también ha sido eh, secretario de finanzas eh, del país valenciano de su sindicato Comisiones Obreras. Le damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Mari. Y sobre todo le agradecemos que haya, que haya estado trabajando en las cifras, porque. ¿Qué nos indican las cifras del desempleo en el Che y Comarca? ¿Qué nos indican? ¿Que la agencia la agenda social del nuevo gobierno tiene que tener como prioridad acabar con la temporalidad, la precariedad, los contratos basuras y fomentar el empleo? ¿Por qué no va, va a ser insostenible el sistema público de pensiones? Yo... En Primero agradeceros y agradecerte a ti personalmente esta posibilidad que nos brindas de este medio de comunicación, eh, poder manifestar y dar nuestra opinión. Y lo voy a tratar de darla, eh, como se suele decir, la botella medio llena y medio vacía. ¿no? Es decir, estamos ante unos datos que en el año 2000 ...diecinueve, pues eh, relativamente han sido positivos, yo siempre lo digo. Yo tengo un cierto optimismo, ¿no?, que siempre que haya un número de parados menos... ...siempre lo miro como la botella medio llena, lo cual no quiere decir que hay un pero. Y ese pero es que efectivamente, como bien has dicho en la introducción... La, hay una cierta desaceleración en, lo, en los datos de, del paro. El, en la ciudad de Elche el paro se ha situado en 22.945, lo que ha supuesto 526 personas menos que en la eh, misma etapa del año 2018. Si esto lo, lo segregamos por género, porque es muy importante, y, y quisiera antes de, de entrar en los datos algo que has manifestado y que me parece muy importante. Si algo tiene este Gobierno por delante que hacer, que hoy eh, ¿Mm? prometen el cargo los nuevos ministros... Y el viernes tendremos las primeras decisiones ¿sí? del nuevo Gobierno. Y el, y el viernes tendremos las primeras decisiones, es buscar el consenso y el acuerdo social entre la patronal y los sindicatos para buscarle la fórmula de que este país se hace patriota, pero se hace patriota buscando la igualdad, Y lo que es la sostenibilidad de los sistemas públicos, la sostenibilidad de las prestaciones por las pensiones, la sostenibilidad para aquellas personas que no perciben ninguna prestación por desempleo, que ahora también entraremos, eso es lo, la agenda social que debe primar. Y, y en ello va mucho la forma de los contratos que se hagan. Por lo tanto, yo soy un amante... Del, del diálogo social del acuerdo, siempre he dicho que prefiero un mal acuerdo que un buen pleito y quiero que se me entienda lo que quiero decir con esto, yo creo que este gobierno tiene que impulsar eh, el diálogo como lo he dicho antes, con la patronal y el diálogo con los sindicatos para buscar el acuerdo en el salario mínimo, el acuerdo en la concertación, el acuerdo en la negociación colectiva y el acuerdo también en el pacto de Toledo ¿por qué? porque son los factores que a la ciudadanía no nos preocupa, porque hay otro factor que, que a mí personalmente me, me preocupa, y creo que a muchas personas de este país le preocupa, y es la crispación que hay. Y la crispación, eh, yo no sé si hay que tomársela con bajarla con tila, con humor o, con humor, con humor <risa> o con educación, pero yo creo que tenemos que bajarla, porque eso será bueno para el conjunto de la sociedad, y si nos preocupa nuestro municipio, nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma claro. y nuestro país, tiene que ser buscando soluciones. Desde la oposición, también, porque tiene que jugar un papel importante de vigilancia al gobierno, pero también planteando eh, alternativas. Sí. Y, y, y, de todas formas, es verdad que hay que ser optimistas en las cifras, porque eh, estamos hablando de casi 23.000 parados eh, los que hay en Elche, pero es que tuvimos en 2008... 36.744. Eso fue el tope que, que sí, esto en los, yo de los últimos años he hecho un, un gráfico que se puede ver aquí. Sí, eh, pero en la radio no. En la radio no. Eh, del año 2008 empezábamos con 20, terminaba el 2008 con 26.853 y fue subiendo, subiendo, subiendo donde el pico más alto y no el pico de la montaña, sino el pico de las personas uh -huh. en, en, en exclusión del trabajo, llegó a 36.744. Uh -huh. En este momento tenemos 22.945, como bien has dicho también, en la ciudad de Creviente 3.121 y en Santa Pola 2.668. Aquí hay datos que a, a veces harían falta Falta un, unos estudios sociológicos del por qué se produce. Mientras en Crevillente y en Elche el paro ha bajado 175 y 526 respectivamente... Eso fue en el, el último en, año, en, en 2019. En 2019, en Santa Pola ha subido en 127. ¿no? Eh, estas cosas eh, es porque la, la población fluctúa, los sectores... Eh, están ahí, una vez suben, otra vez bajan. Yo, por decir también lo, los datos, hay un dato que para mí es muy importante en los datos de la ciudad de Elche, que el paro haya bajado en 443 en el sector de la industria, para mí es positivo, porque sí. ya sabes que nuestra zona, por mucho servicio que haya, siempre nuestro bastión ...es la industria y fundamentalmente en esa industria el calzado ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que perfilar y debe haber desde la mesa concertada del ayuntamiento... ...es verdad que los ayuntamientos no tienen todas las competencias en materia de empleo... ...pero también es verdad que quien no hace nada no se equivoca... ...y los ayuntamientos que están recién salidos de la incubadora, de la nueva legislatura... Tienen que mojarse, tienen que hacer también la agenda, la parte que les toca y que puedan hacer por el bien del empleo. Porque el empleo es el primer factor que mide la situación de una ciudad. Y yo cuando salen las cifras de los barrios de la agencia tributaria eh, mm. como esto, la, la verdad es que me, me, me preocupa mucho. Porque eso responde a una realidad, sí pero una realidad con, con matices, eh, ¿no? Se puede generalizar de que... ¿De que tenemos el barrio más pobre más, más de España? Pobre. no, no es verdad porque eso va por códigos postales y en un mismo en un barrio pues hay diferentes, es decir, no creo que el barrio de los palmerales pero sea... Pero salimos eh, con las rentas sí, más sí, bajas. claro, por eso te digo que no debe de preocupar y nos debe preocupar al equipo de gobierno y al conjunto de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Elche, los 27, las 27 personas que están ahí, esto... O sea, es decir, hacer oposición también es buscar el bien de la, de, de uh -huh. la ciudad. Por eso yo, yo siempre he dicho que el equipo de gobierno es muy importante y, menos, y no es menos importante también eh, uh -huh. la, la capacidad que se tenga desde la oposición para plantear alternativas. Y plantear alternativas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, para el bien de la, de la ciudad. Eh, vamos a hablar de esos parados, de esa bolsa de parados que tenemos, esos 23.000, porque siguen siendo más mujeres que hombres, y también me gustaría saber, eh, Martín, si eh, hay muchos parados de larga duración que ya están totalmente descolgados del sistema del mercado laboral. Sí, mira, eh, el 38,66% de los parados que hay son hombres en números absolutos ocho mil ochocientos y uno catorce mil setenta y cuatro mujeres el sesenta cuatro como vemos aquí hay un porcentaje, en números absolutos, del veintidós y pico por ciento. Esto es un dato muy importante, muy importante, porque si miramos la la población que tiene la ciudad de Elche, la ciudad de Elche que la tengo por aquí dentro de todos los datos que uh -huh. el último censo que ha hecho público el Instituto Nacional de, de Estadística, la ciudad de Elche se sitúa en 232.517. Y doy este dato y doy una cifra que es muy importante, por eso hago un llamamiento a la responsabilidad de nuestro, de nuestro entorno. Y cuando digo nuestro entorno me incluyo también a los sindicatos. O sea, que decir, nosotros uh -huh. no estamos aquí para mirar al córner a ver si nos meten un, un gol de, eh, de corne, Estamos también para formar parte de la solución, no del problema. Y por eso eh, hay que arremangarse. arremangarse, aunque haga frío, aunque tú hayas dicho antes que había 6 grados de, <risa> de, de, de temperatura. temperatura. Pues bueno, en los tiempos duros hay que arremangarse. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? Porque prácticamente el 50% es hombre y, y mujer. Son 115.151 personas que son hombres, el 49,52 y el 50,48 mujeres. Por lo tanto, estamos en una situación de, de a la par. Paritaria, ¿eh? sí. Paritaria. Y el paro y, no, y no lo es. Y sin embargo, no lo es. Y en ese sentido, yo creo que hay que eh, evaluar mucho, no me voy a cebar con el tema... ...de la economía sumergida porque ya es muy traída y llevada aquí... ...y al final bueno, resulta uno un poco pesado. Pero ahí, pero, pero ahí la tenemos. Y yo creo que hay que eh, hacer un esfuerzo por erradicar eso... ...porque yo estoy convencido, soy de los convencidos... ...que si aquí todo el mundo cumplimos con nuestras obligaciones... ...y digo todo el mundo, administración, empresarios, trabajadores... ...esta situación se puede revertir en positivo. Me preguntabas, eh, decir, los de larga duración... Los de mayor de 44 años. Claro, en el mayor de 44 años hasta los 65 es una franja muy muy uh -huh. horaria. Muy horaria, sí. no, perdón. Amplia. Eh, amplia, amplia ¿no? Amplia. Pero, pero claro, aquí tenemos el, el, el núcleo más importante de, de, parados. Bueno, de, de parados. Que tenemos 13.158. Eh, en esa franja en de En esa franja de mayor de 44 años. Uh -huh. Tenemos 13.000... Y, y aquí las mujeres doblan prácticamente a los hombres. Mientras son 8.254 las mujeres, 4.904 lo, los hombres. Si nos vamos a la franja, y claro, cuando una persona entra en el ciclo de los 50 y algún año, empieza, eh, permíteme la expresión distendida, a rascarse mucho en la espalda para buscar un empleo. Y son personas que están en plena capacidad productiva, porque tienen experiencia y, creativa, y, y sí. demás, y uh -huh. creativa, ¿no? Luego tenemos otro segmento de la población, que es 25-44, que tenemos 88.360. Esto en porcentaje es el 36,43%, pero el otro porcentaje, estamos hablando del 57,35%, más del 50%. por claro, Son mujeres esa, y, y de más de 44 de, años, años, las de, que están en de, un paro de larga de, duración. Claro, las que y eso, tienen dificultad en encontrar el claro, empleo. ¿Y eso qué lleva consigo? pues lleva consigo de que prácticamente el 50% de nuestras personas que están en el desempleo no cobran prestaciones por desempleo. Entonces la pregunta del millón hay que hacérsela, ¿no? Hay que hacérsela y hay que dar respuesta. Es decir, ¿de qué viven las personas que no tienen prestaciones? Pues antes lo hemos dicho. Está la comunidad sumergida uh -huh. y está una red que se llama social, que es la familia. La familia es muy importante en esta red social. Los pensionistas, los padres que ayudan eh, de esto. Pero yo creo que es el Estado el que tiene que garantizar uh -huh. la viabilidad. Porque, y, y terminaré con esta introducción. Porque, claro, decimos, el índice de natalidad está viendo más morta, mortandad que natalidad. Aquí hay muchos factores. Uno, porque las parejas habrán decidido libremente uh -huh. que, cuál yeah. es su, su rol de vida. Uh -huh. Pero también hay otra otro segmento de la población que se plantea y cuenta hasta 10 antes de ver sí, eh, la economía limita de, mucho. De, de tener descendientes. Martín, no sé si nos dará tiempo, porque todavía nos queda por analizar eh, las contrataciones que son pues, importantes. Porque, ¿qué está pasando con la contratación? La indefinida sigue estando en el 1%, uno de cada diez eh, trabajadores solo tiene contrato indefinido. Bien. ¿Pero qué está pasando con la contratación parcial? ¿Está ganando terreno? Vamos a, ir también, a la jornada completa. Con Mari. Eh, veo que te tienes bien preparada, me tienes bien preparado aquí tirarme de, de los datos. Mira, en el año 2019, en la ciudad de Elche se han hecho 76.275 contratos. Esto ha supuesto un 3,57% menos que el año anterior. Por eso yo hablaba de una cierta desader, desaceleración. desaceleración. Vale, vamos a entrar en un poco en, en los datos. En los datos quiere decirse que el 52,25 se ha hecho de jornada completa y el 47,75 parcial. Esto, Esto es un problema. Claro. Esto este es porcentaje problema. nosotros eh, encarezamos el ranking en cuanto a contratación. No, está, estamos en digamos, unos parámetros. ¿En la provincia está así? Eh, sí, más o menos eh, un poquitín más alta esta tasa aquí. Eh, sin embargo, en la tasa de contratación indefinida estamos un poco por encima eh, de los datos eh, provinciales. No lo he traído uh -huh. porque si no sí, iba sí, claro, a marear claro, aquí claro. En, lo, en los datos. Pero en los indefinidos, nosotros, de los, de los 76.000 contratos que he hablado antes, el 11,54 es indefinido. Y en consecuencia, la diferencia, el 88,46 son eh, contratos eh, temporales. Esto... Eh, es lo que nos debe de preocupar, porque de ahí arranca todo. Arranca todo para el futuro y para el presente. El presente son las prestaciones por desempleo y el futuro son las pensiones. ¿Por qué tenemos nosotros la provincia de Alicante? Tiene eh, ciento y pico euros de media más baja que si miramos de, eh, de Madrid para arriba o la media de España. Pues por todo lo, lo que hemos dicho anteriormente, Ron Mari, el tema de la economía sumergida, los sectores productivos que tenemos. Y yo creo que eso tiene tres problemas. Uno, la administración hace menos caja y, y, en consecuencia, menos ingresos para mantener determinados servicios. Segundo, ahí hay empresas que cumplen, y yo lo digo así con voz alta, y no uh -huh. quiero que se me tache, que cumplen muy bien con su responsabilidad social que tienen de cotizan uh -huh. todo lo que tiene pero hay otras empresas que no lo hacen y eso tiene un lo que se llama una competencia desleal y hay por eso yo digo que remangarse y tercer factor que quien no cotiza luego tiene esos problemas para las pensiones y demás que también hablaremos te diré otro dato de las de, por lo que decimos a veces de, de, de las nacionalidades mirar El 87,16% de los contratos que se han hecho son de nacionalidad española. O sea que ¿y la contratación extranjera, ¿en cuánto está? En, en el 12,84. Uh -huh. Necesaria. ¿Ha subido? No, con está respecto. en unos parámetros, se mantiene en unos parámetros igual. ¿Por qué está en este porcentaje? Porque en la población que tenemos a nivel de toda España, la, la media que hay es el. Del diez y medio 11 por ciento son los ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, lo que componen nuestro censo de 47 millones que, que uh -huh. tenemos. Por lo tanto, estamos dentro de unas cifras eh, normales de, de esto. y yo digo eh, para aquellos que hablan de esto, uh -huh. eh, si hoy alguien dijera todos los inmigrantes se retiran, tendríamos serios problemas para no, nuestra economía y para nuestro quehacer día diario. Por lo tanto, uh -huh. yo creo que hay que ser respetuoso con las normas, respetuoso con las personas que vienen a ganarse la vida, porque yo creo que es muy, muy importante. Mar yo... Martín, eh, creo que no nos va a dar tiempo a más, eh, por eso hay que resumir. En cuanto a los sectores, has comentado, has destacado que la industria es el que mejor comportamiento ha tenido en el último año, porque han sido 443 empleos que ha generado. Eh, o sea, eh, 443 personas menos registradas en, ¿En, el en, en, en el desempleo en la ciudad de Elche. 463 en la, en la comarca. Luego el ¿Por sector... eso, qué sectores han sido los más castigados en cuanto a la destrucción pues, eh, de empleo? Eh, ha servicio sido siendo... eh, Servicios ha tenido nueve empleos menos. Uh -huh. eh, la agricultura ha sido, digamos, con 18 más. Uh -huh. Ha sido el más castigado. Pero el, son cifras muy el, bajas. Muy bajas, ¿no? Por lo tanto, como valorar como positivo que es la, la industria del motor. Y como me estás haciendo <ríe> señales, eh, sí. de, de, diré una, una, un último dato. Al fecha de noviembre, porque el dato de diciembre todavía no se ha hecho público por el parte de los datos oficiales que da la Seguridad Social... En la ciudad de Elche había 85.841 personas afiliadas a la seguridad social en los distintos regímenes, general agrario, empleados de hogar y empleados de hogar, del mar, porque eh, la afiliación se eh, sitúa donde el ciudadano o la ciudadana vive. Eh, por lo uh -huh. tanto, aquí, aquí no tenemos puerto, eh, lo tenemos en Santa Pola, ¿no? Bien. Pero hay gente que vive aquí, Lógico. hay 10, 10, 16 personas y los autónomos 15.574. Y un dato y termino. En diciembre del 2018, en la ciudad de Elche, había 36.082 pensionistas, de las cuales 46,49 eran mujeres y el 53,51 hombres. Y pensiones, 39.462. Eh, como ves, hay 3.000 pensiones más uh -huh. que pensionistas. Eso tiene una lógica, eh, que hay personas que... Cobran por, dos. Cobran dos pensiones, dos por desgracia, en, en algunos casos por viudedad, eh, oh, orfandad o cualquier uh -huh. otra eh, uh -huh. historia de estas, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que hay, he aquí los problemas que tenemos. El sindicato ha hecho una propuesta a nivel estatal y es compartida con lo que tú decías anteriormente. Es la necesidad del diálogo social. Es la necesidad de buscar la solución a los problemas en el paro, en la contratación y en las pensiones. Pues muchísimas gracias, Martín Carpena, por darnos todos los datos. Eh, ha cabido todo, ¿eh? Al final también hemos podido hablar, aunque de refilón, de las pensiones. Muchas gracias por el trabajo realizado, Martín. A ti. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos avanzando en nuestro programa La Glorieta. Son las 9 y 37 minutos de la mañana. Tenemos 6 grados y medio de temperatura. Y les tenemos que informar que hoy lunes se abre el plazo para participar en ese primer concurso. Diseña un emoji de la dama de Elche, organizado por la Real Orden de la Dama y también por el Ayuntamiento de Elche, con el objetivo de fomentar esta señal de identidad entre los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Las nuevas tecnologías, por tanto, abre este tipo de concurso en el que consiste pues, diseñar caritas o emoticonos en, para eh, difundir La imagen de nuestra señal de identidad. Pues bien, tradición y vanguardia, vanguardia se unen para conocer aún más la Dama del Che por todo el mundo. Y para hablar precisamente de este concurso tenemos con nosotros a la presidenta de la Real Orden de la Dama del Che, María Carmen Pérez Cascales. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, ¿por, por qué este concurso? Pues eh, tú lo has expuesto muy bien. Eh, los emoticonos ahora eh, es una nueva forma de expresión, de comunicación y difusión. Además, entiendo que de una manera imprescindible. Y, y además, también yo podría hacer que es una nueva forma de arte. El exponente de la dama de Elche como eh, una máxima representante del arte íbero, ¿por qué no? Puede tener una expresión en esta nueva forma de arte que puede ser un emoji. Con lo cual, además de seguir difundiendo la nuestra dama, nuestro signo de identidad, como uno de nuestros mayores signos de identidad, como tú decías, también es una, una nueva manera de expresar y de acercarnos a la gente más joven. Estamos viendo que es la primera edición de un concurso de una entidad como la Real Orden de la Dama, que lleva décadas instalada aquí en el Che y que desde que ha asumido la presidencia una mujer... La primera mujer, María Carmen Pérez Cascales, hemos visto que están mmm, con ganas, con ganas de, de fomentar es, la cultura íbera y su máximo exponente como es este busto íbero que por el momento es la pieza escultórica más bella de las sí. que se ha encontrado en la cultura. La tenemos en Madrid, supongo que estarán ustedes reivindicando para que la cesión temporal siempre, pueda venir. Siempre, siempre. Pero no parece que tengamos suerte. El ministro de Cultura abrió la puerta en elecciones, pero eh, no es el mismo el que parece que vayan a nombrar. Pero hoy se sabrá el reparto de las carteras y veamos cómo tenemos que empezar de nuevo la, las negociaciones. Pues bien, en el, mientras tanto, ustedes trabajan y hoy... El lunes 13 de enero empiezan las bases de este concurso. Empieza ya el plazo para presentar eh, los diseños. Sí, sí, sí. ¿En qué consiste el concurso? Pues, ¿Qué hay que hacer para participar? Pues el concurso consiste en, en realizar un emoji de, de la Dama del Che. Eh, está de, de, dedicado a, dirigido a escolares y a mayores, porque hay un, tres categorías, de 12 a 16, de 16 a 18 y mayores de 18 años. Eh, lo hacemos en colaboración con el Corte Inglés. Los trabajos se tienen que presentar en una lámina tamaño DIN A4 y se deben de presentar en, en el centro del Corte Inglés. Eh, el plazo máximo para la presentación, espera que me mira la chuleta, que no me acuerdo. Supongo que será en febrero. Sí, feces. sí, es en febrero. Eh, el, será el día eh, hasta el 22 uh -huh. de febrero, eh, en el cual ya eh, se cierra el plazo y el 2 de marzo se dará a conocer los ganadores y además se, se expondrán todos los trabajos que se han presentado en el Corte Inglés Ciudad de Elche. ¿Cuál es el premio? Pues hay tres premios. Para alumnos, eh, fíjate si necesitaba la chuleta, te he dicho mayores de 18 años, Mayor hasta de 12 a 18, no. Hay alumnos de primaria de 6 a 11. El premio va a ser una cesta material de dibujos y, y pintura. Para los alumnos de secundaria, que son entre 12 y 17 años, un premio que es la tablet. Y para los mayores de 18 años, eh, será un premio metálico de 300 euros. Evidentemente también se les dará la difusión de todos estos trabajos presentados y como bien se apunta, aspiramos, aspiramos a que incluso podríamos convencer, intentar convencer a las redes sociales que un emoji de la dama sirviera como medio de comunicación habitual en estas redes sociales, que pudiera ser... Una, un signo de identidad de nuestra ciudad. ¿Y con quién tienen que negociarlo? Pues la verdad es que en este momento no lo sabemos. Vamos un poco despistados, pero si los valencianos han colocado su paella porque nosotros no vamos a colocar a nuestra dama. Por eso dan a ustedes eh, esas dos opciones, ¿no? El de hacer una carita o un emoticono. Eh, eh, no, la carita es que el emoticono en sí... Es el realizado con los signos de, de puntuación que sí. aparecen en, en, ¿En, en, el WhatsApp? en el WhatsApp. El emoji realmente son las caritas. Hemos, ah. hemos querido empezar por lo que es el emoji. O sea, aunque a todos les llaman emoticonos, el emoticono en origen es el que está hecho con signos de puntuación. O sea, rayitas, curvas, sí. puntitos... Y hemos querido empezar por lo que entendemos que podría ser más atractivo y más fácil, que es lo que es un emoji habitualmente conocido como emoticono, que son las caritas. Ah, vale. Y con esas caritas, claro, cada uno puede eh, personalizarlo en su móvil. No tienen necesidad de eh, que ustedes negocien con las empresas de eh, WhatsApp o redes sociales. Evidentemente, una carita realizada después, a, a título personal, podíamos cada, cada un usuario ir usándola pero no nos, no, no nos importaría que cuando uno se descarga los emoji o los es, creo que se llamará stickers stickers de, stickers de ahora caritas, que han sí. salido de, uh -huh. de las tacitas y, y esos redondelitos pues que entre ellos pudieran descargarse el, un, un emoji de la dama porque además de, de, de difundir la figura de, de, de esta gran obra escultórica estamos difundiendo en nuestra ciudad. Eh, y no están solos porque acaba de decir que el Corte Inglés eh, ha colaborado sí, con sí, ese sí. concurso. Sí, sí. Y qué otra entidad he dicho al principio el ayuntamiento de Elche también colabora sí, con ustedes. Evidentemente el ayuntamiento de Elche colabora en cuanto que nos presta su apoyo para difundirlo en todos los colegios y estoy segura que desde la, desde la concejalía de educación van a fomentar la participación en este concurso. Estoy segura, estoy segura. Y también tengo que agradecerle a Puli Antón que de forma tan desinteresados nos ha hecho ese precioso cartel anunciando el concurso. Esto es la, la primera actividad de 2020, mm. pero 2019, ¿cómo se cerró? ¿Qué balance hace la presidenta de la Real Orden de la Dama? Porque he dicho que ha habido un cambio desde que usted ha asumido las riendas. De esta pues entidad. en el 2019 fue, como tú bien dices, el año de mi incorporación a la presidencia de la Real Orden, ha sido un poco vorágine, un poco... Aterrizar, poner los pies en el suelo, eh, y evidentemente, pues empezar a trabajar eh, en los nuevos proyectos que Generalmente cuando entran una nueva junta todos tienen nuevos proyectos y eso es normal. Eh, siguiendo la, la, la buena actuación y el buen hacer del, de anteriores juntas, pero evidentemente queriéndole dar la impronta de, de, de, de los nuevos miembros que estamos allí. Con lo cual, pues nos hemos, hemos hecho un cambio importante en cuanto al día 4 de agosto. En, de la visita a la Alcudia, eh, hacer, realizarla el día 3 por la tarde y tengo que decir que ha sido un éxito porque faltaron autobuses para uh -huh. desplazar a la gente, puesto que las 10, grad, las 10 de la mañana de un 4 de agosto es muy, muy duro bueno. estar allí. Con lo cual, el cambio al día 3 también ha sido interesante. Hemos tenido eh, nombramiento de nueva dama viviente Hemos tenido nuestro primer eh, seminario de, de conferencia que va a continuar este año y después hemos seguido con nuestras habituales visitas a los colegios en los que este año hemos introducido visitas a otros centros que para nosotros ha sido muy gratificante como fue visitar el Centro AFAE. El Centro de Enfermos de Alzheimer fue mmm, tan emotivo ver como esas personas dentro... De, de su enfermedad, reconocían la figura de la dama del Che, le decían guapa, y le decían a ti te encontraron en un, un, un niño, a ti, eh, tú estabas aquí, te llevaron a, a, a París, o sea, se acordaban, les, les, les traían recuerdos. Y también hemos ido al asilo, donde les dieron una pequeña explicación con una película a, de, de cómo se de cómo encontraron la dama de Elche de su vestimenta y después se emocionaron con la visita de la dama viviente que visitó todas las instalaciones, el Belén que estaba puesto y también es otra forma de, de difundir nuestra, nuestra imagen y sobre todo de apoyar a gente que realmente ya conoce La, la dama del Che y que le trae muy buenos recuerdos. Por lo que veo el compromiso de la Real Orden eh, ese compromiso cultural y social es el que ustedes van a reforzar Por descontado, por descontado por descontado y seguir reivindicando que nos la traigan, pero no la traiga ya porque además estamos muy próximos a una efeméride muy importante como es el 125 aniversario de su descubrimiento en el, en el año 22 va a ser, y por favor ¿Cómo no van a traernos a Nuestra Dama para ese aniversario? En eso estamos, vamos claro. a trabajarlo y, se lo estamos, y próximamente vamos a tener reuniones con la concejala de Cultura, de hecho nos reunimos hoy, porque es uno de los temas que también queremos pedir la colaboración, el apoyo de, de toda la ciudadanía. En el 125 aniversario, si no antes, si no antes Nuestra Dama tiene que estar con nosotros. Eso es lo que le iba a decir, porque ¿cuáles son las colaboraciones o eh, los lazos que ustedes han reforzado? Porque tenemos la Fundación Universitaria de la Alcudia, sí. que es el lugar donde se halló, que supongo que ustedes eh, tendrán objetivo eh, estrechar mejor eh, eh, esos lazos entre me una gustaría, fundación me gustaría que se encuentra en la Universidad de Alicante. Eh, ahora me, me duele decir que la colaboración... Es, es, desde mi punto de vista, demasiado liviana. Me gustaría que fuera más profunda y más asidua. Tengo que decir que, evidentemente, colaboran con nosotros el día el 3 y el 4 de agosto, que, sin ninguna pega, nos abren las puertas de la Alcudia y nos dejan acceder para nuestros actos a, a, al recinto de la Alcudia. Pero yo entiendo que deberíamos ir un poquito más allá. Estamos en magnífica relación con la Cátedra de la Dama del Che. Recientemente... Eh, ha sido nombrado nuevo presidente de esa cátedra, Francisco Vives, y el jueves vamos a tener la primera reunión. Con lo cual, mmm, sé que también por parte de Paco Vives mmm, viene con nuevas ideas, con ganas de trabajar y de impulsar, y, y vamos a hacer un, un buen matrimonio, estoy segura. Estoy segura. Y en cuanto a la Concejal de Cultura, eh, ¿ustedes han visto lo que han hecho en la Torre del Homenaje? ¿Les han invitado? Sí, sí, sí estuvimos, nos invitaron. Es más, eh, fuimos de las primeras personas y tengo que agradecérselo a su director, a Miguel Pérez, el que nos, nos hiciera una visita privada a los miembros de la Junta y a cualquier miembro de la, de la Real Orden que quisiéramos ver. También participamos dejando uno de los trajes el segundo traje de la dama viviente del año 70 y poco, que, que está expuesto allí, mm, hermosísimo traje, que además había diseñado eh, eh, el, el, el, que, el que entonces era el dueño de la alcudía, Alejandro Ramos, padre, abuelo del actual. Alejandro Ramos Folques, Sí, ¿Qué? abuelo del actual. Lo había diseñado él el traje. O sea, se, se confeccionó con sus... Con sus ...consideraciones y dibujos. Y, y supongo que con mucho rigor histórico. Tengo que decirte que realmente el rigor histórico se ha conocido relativamente reciente... ...puesto que hasta hace relativamente poco tiempo... ...en realidad no se ha sabido los todos los colores de, de, de la prenda... ...y de, de las prendas que vestía la dama, incluso de, de los ropajes puesto que no, ahora las pruebas son mucho más... Sí, la tecnología nos ayuda. Y entonces el, el rigor podría ser a partir de ahora. Incluso eh, eh, el, ¿Qué en el colores, momento... ¿Qué colores tiene la dama? te ah. quería comentar, en el momento de descubrirse la dama se empezó a, a difundir si sería un hombre sí. o una mujer. Mm. Realmente ya se sabe con posterioridad por estudios posteriores que evidentemente representaba el busto de una mujer por donde tenía abrochado el manto. Uh -huh. El manto lo tiene abrochado en el hombro derecho y los jóvenes íberos, hombres, lo tenían abrochado en el hombro izquierdo, pero eso no se sabía eh, cuando se descubrió la dama. Claro, la Anda. arqueología va avanzando con el hallazgo de nuevas piezas y el estudio de las mismas. ¿Qué colores tiene la dama? La dama lleva abajo lleva una especie de camisa en la primera prenda azul. Azul es un cual, color eh, original. Pues sí, el, el, que es la banda de azul. El, el, el ropaje es rojo. Y después los, los collares. No están, no, no salen del cuello, o sea, no son redondos. Los collares, en origen de la dama, están sujetos a los hombros. O sea, uh -huh. descansan en los hombros con broches. Uh -huh. No es el collar habitual que tenemos ahora las mujeres de que ¿Sí? los, nos los poníamos, sino Al cuello, que van, eh, van sujetos con broches en, en, en los hombros. Realmente son cadenas. Exactamente, eso cadena. Y además, las piezas que cuelgan, que parecen como hojas tan bonitas, uh -huh. en realidad parece ser que eran mmm, como o devocionarios o para guardar eh, algún recuerdo, como los lo que después hemos conocido como relicarios, que guardabas bueno? una, un trozo de pelo, allí se suponía que debía de ir guardados eh, algún objeto para eh, eludir la mala suerte, etcétera, etcétera. O sea que, Amuletos. Amuletos, amuletos. Y todo eso eh, es muy curioso de conocer y ahora sí que se sabe a ciencia cierta. Igual que realmente el armazón que sujeta lo que podríamos decir el, la, el, cabeza. la cabeza era realmente un, un, un, ar, una, un armazón hecho con, con cuero, con cuero rígido. Para eh, que tuviera esa forma hierática lo que era él. Podríamos decir gorro, que no se llama gorro. ¿Y en definitivamente fue una estatua funeraria? Definitivamente también, sin ningún género de duda, eh, se han encontrado restos de humanos, o sea, de, de dentro del hueco que formaba la hornacina de detrás de, y aproximadamente la antigüedad mmm, coincide con la época del descubrimiento de la dama o y la se, época en que está datada la dama. Y se ha descartado ya definitivamente que la dama fuera una estatua entera o era solo el busto. Eso no está definitivamente, no. no, no, no está definitivamente. Y eh, ya hemos podido haber con los yacimientos arqueológicos. Excavaciones, las últimas que la dama eh, se escondió sí, en la muralla. Sí, Eso, sí. ¿Ustedes esa información también les ha llegado a ustedes? ¿La Fundación Alcudia eh, se ha puesto en contacto con ustedes o de eh, qué forma? Vamos a ver, ten, tenemos una gran relación y yo incluso personal con el actual director de la Fundación, con Alejandro. Ramos Nieto uh -huh. <ríe> y evidentemente esa información no me ha llegado de forma oficial pues yeah. te, pero sí de forma personal y particular, sí. Evidentemente para ella parece ser que eh, estaba escondida. El motivo de por qué fue escondida eh, todavía se desconoce y es una lástima, porque estoy seguro que si hubiera más apoyo económico para que se siguieran excavando toda esa zona se podría saber. El porqué, el motivo de no solamente de, de hallarse la dama allí escondida, sino que se encontraría muy posiblemente otras buenas piezas y otras magníficas piezas en esa zona. Pues van ustedes entonces en 2020 a trabajar por ese aniversario. ¿Eso significa empezamos que empezamos ya, eh, empezamos ya? Que van en serio y que ustedes van a por todas eh, con toda sí. la sociedad ilícita. ¿no? Sí, sí, ¿Esa sí. cesión temporal de momento eh, sí. va a ser una realidad, María Carmen Pérez Cascales? Pues, con el eh, nuevo gobierno que tenemos. La... Eso, cada vez que hablo con Carlos, con nuestro alcalde, eh, la, pregunta, la pregunta mía es, Carlos, ¿y para cuándo la dama? ¿Y sí. para cuándo la dama? Eh, cuando se disolvió el, el gobierno anterior al actual. Estaba eh, todo bastante bien encaminado con una, esa comisión bilateral que teníamos con Valencia. Yo entiendo que esa comisión bilateral solamente está en stand-by, dormida, no disuelta. Y que, y que en este momento, que ya te, vamos a tener eh, un, un nuevo gobierno con un nuevo ministro en esta materia, pues que la comisión se volverá a empezar a... a, a... A, a funcionar. De hecho, yo le he oído públicamente a nuestro alcalde recientemente decir que la dama venía para el año 21. Pues genial. Y, pues, y yo, yo yo le pediré, pues, no pues que venga el 21 y que nos la larguen hasta el 22 claro, para que celebre claro. su 125 aniversario. Que venga el 21 sí. y se vaya al 22, si es que tiene que marcharse. Si es si que tiene que, que marcharse, pero como tú bien dices, no digo que no venga el 21 porque claro. cuanto antes venga mejor, pero ya que estamos aquí, que nos la deje hasta el 22, que la, poda, por, que la podamos homenajear en su casa por ese 125 aniversario. Y nunca, nunca perder esa ilusión de que algún día regrese definitivamente. Claro que no, eso jamás. Muchas gracias, Mari Carmen Pérez Cascales, sobre todo por el trabajo que realizan. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y difundir estas noticias. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Cablewall Fibra presenta... ¡Christmas a mil! Mil megas de fibra óptica, la mayor velocidad de España. Solicita tu subida gratuita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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y antes de la tertulia deportiva Que estamos a punto de comenzarla Con Paco Gómez y José Antonio González Vamos con la última de las secciones musicales Que dedicamos a la actual Vamos a escuchar a Manolo García y Amaral Cantando con La Frente Marchita Uno de los temas recogidos en el álbum Lanzado el pasado mes de octubre Para rendir tributo Al gran maestro Joaquín Sabina Sentados en corro, merendábamos besos y poros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita. Canta. Trescitas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde que él se apagó la estrella. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carrillos de miga de pan, soldaditos. De la lata. Con agüita de un bar andaluz, que se va enamorar Pero tú no, no querías más amor que el del río de la plata Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta. Todo el sol fue secando la ropa de la vieja Europa, no hay nostalgia peor, y a llorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal. De Carricoceste de de mighe de pan, soldaditos de lata. Con oh, la huella del mar andalus que se iba pero tú no querías oh, otro amor que el del río. A decirme que asiste el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien, esa boina canada al del té, Buenos Aires es como contadas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la plaza de Mar. Zdjęcia Pues hemos visto esta, hemos escuchado esta canción de Amaral y Manolo García dedicada a Joaquín Sabina. Y también ahora en la efemérides pues el, recordamos que hoy cumple años el gran tenor peruano Juan Diego Flórez, quien gracias a su potente voz se ha convertido en una estrella internacional de la lírica, una voz ligera de peso y virtuosa que emociona con todas sus interpretaciones, tanto de la ópera como de la canción popular Juan Diego Flórez lo escuchamos, ese caballero de la fina estampa, lo escuchamos cantando Caballo Viejo When the word comes, and the word comes, and caruto El y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 Si de esta manera uno no tiene la culpa querer no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la gana se junta Cuando la labor llega si de esta manera uno no tiene la culpa querer se no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la gana se junta Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene barbacado El potro da tiempo, el tiempo porque le sombra le da Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El postro da tiempo al tiempo, porque le sobra le da. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Tele Elche Radio Marca 101.4. La radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan diez minutos de las diez en punto de la mañana, cuando tenemos casi ocho grados de temperatura, ya estamos preparados para iniciar la tertulia deportiva de todos los lunes. Hoy no podemos hablar de partido de liga, porque no lo hubo, pero sí del partido de eliminatoria de la Copa del Rey, que sí lo hubo, y además con victoria para el Elche Club de Fútbol. Una buena noticia del lunes. Paco Gómez, José Antonio González, González bienvenidos Muy buenos días, Ross. Hola, Ross, buenos días. Eh, contentos. Muy contentos porque el Elche está ante una de sus mejores temporadas de los últimos años. Está muy vivo en la Copa del Rey y está muy bien clasificado en la Liga. Con lo que eh, Pacheta está demostrando que no es entrenador solo de Liga, sino también de la Copa del Rey. Se la está tomando en serio. Y ahí va el dato: el Yeclano llevaba casi año y medio sin perder en su casa. ...desde el 5 de septiembre de 2018... ...31 partidos sin perder... ...ya ha tenido que llegar el Elche... ...para que el Yeclano inque la rodilla... ...lo que demuestra la seriedad del equipo... ...que sin ser... ...el equipo A, el equipo titular... Pero Pacheta armó un equipo muy competente y en la segunda parte salió, como él dijo, toda la flota. Salió Nino, Gonzalo, Villar, Yasin, Casmi para ganar el partido. Eso significa que ese equipo que montó no era suficiente para ganar al Yeclano y tuvo que echar mano de su equipo titular. Claro, la cosa se le complicó porque las fuerzas se igualaron. Eh, un segunda B como el Yeclano potente ante un segunda A con reservas y algún canterano, la cosa se equilibra. De, de todas formas, el Elche empezó bien, la primera parte se adelantó en el marcador, con ese equipo B, ganaba 0-1, pero en el segundo tiempo el Yeclano apretó, eh, empató, al, empató el partido y ahí Pacheta tuvo que tirar mano de la Fuerza Armada para remontar, incluso haber sentenciado mucho antes y no sufrir, y terminar venciendo 1-2, clasificándose, en un partido en el que yo destacaría el ...extraordinario ambiente de fútbol que se vive en Yecla... ...hora y media antes del partido las gradas estaban repletas... ...algo que no vivíamos hace muchos años... ...es cierto que no caben más de 4.500 de ellos ilicitanos... ...pero había un ambiente de fútbol extraordinario... ...además por decreto allí a las peñas tienen prohibido insultar... ...y tienen obligado a animar... ...y era una maravilla ver cómo después del partido los aficionados del declano ovacionaban a los suyos y ovacionaban al Elche y a su afición, cosa que luego era recíproca, ¿no? Fue un ambiente que yo no vivía desde hace muchísimos años, un ambiente mágico, como Pacheta luego no se cansó de de eh, celebrar y de felicitar a los, me lástima, a los aficionados. Me da lástima, me No, a mí a ver, me da una alegría eh, tremenda para no, ver si eso empieza a... No, me da lástima haber eliminado a tan elegante a, a, rival. Totalmente. Por, por la afición. Totalmente, porque además se vivía un ambiente que parecía que estabas Eh, no sé, en, en un campo mítico como es Ánfila en Inglaterra, ¿no? Eran 50.000, pero eran 4.000 que parecían 50.000. Además, durante todo el partido con las luces de los eh, teléfonos encendidas y aquello parecía algo espectacular. Muy bien, muy bien. El ambiente, enhorabuena a la afición del Yeclano, porque dieron un verdadero ejemplo de lo que tiene que ser. Un espectáculo deportivo, da gusto ir con los niños, con las familias. Cómo tratan a los rivales, Pacheta no se, ca no se cansaba de decir, es que aquí no insultan, aquí te aquí te... Te halagan. y Es una maravilla, ¿no? Sí, pues, lo es. Eh, yo yo lo, lo digo porque habría que tomar ejemplo de, de esto en todos los campos de fútbol. Y no nos tenemos que cansar de repetirlo porque Totalmente. parece que hace falta. Sí. Porque hay mucha mala educación en todos los campos a los que vais. Sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, Elche es de los, de los campos y el Martínez Valero de los de mejor comportamiento. Pero es que lo que vimos el otro día... No es normal. También me imagino que es cierto, pues porque van en plan ascendente, acaban de ascender, van segundos, todo va muy bien. Pero es que, insisto, hay peñas que por decreto, en sus estatutos, tienen prohibido el insultar y tienen obligado el animar al contrario. Y claro, ves que eh, sale el, el equipo rival, el Elche en este caso, y le aplauden, en el y le dicen, ¿Esto, espera, ¿esto dónde estoy? Esto no me cuadra, ¿no? Y es una maravilla y por eso hay que destacarlo, porque da gusto ir a estos campos. Bien, pero finalmente el, el Elche Peremilla volvió otra vez a hacerlo. Así es, eh, Ros, eh, tanto Pere Milla como Mourad se están eh, levantando en esta edición de Copa del Rey como los grandes goleadores eh, del Elche, el partido que se preveía bastante complicado para el equipo de Pacheta, sobre todo teniendo en cuenta la grandísima dinámica que mantenía el yeclano deportivo en su estadio, es verdad que se adelantó pronto a los 21 minutos de juego con un tanto de Mourad eh, después tuvo ocasiones incluso para ampliar la ventaja, aunque en la segunda parte fue el equipo local el que consiguió empatar el partido y a partir de ahí, sobre todo con los cambios que ha contado Paco, yo creo que Pacheta fue bastante valiente porque teniendo en cuenta que tres días más tarde vas a jugar un partido de liga que es realmente la competición que a ti más eh, te interesa ante un Sporting de Gijón, hacer ese tipo de cambios pues eh, eh, habla de que el técnico se tomó eh, muy en serio este partido, eh, yo creo que la sentencia podría haber llegado muchísimo antes lo que pasa que los jugadores ahí estuvieron un poquito fallones y finalmente pues ese gol eh, de Peremilla que eh, marca por segundo partido consecutivo y que ya suma cuatro dianas entre Liga y Copa esta temporada con la camiseta frangiverde también destacar sobre todo que Fidel Chávez iba a ser eh, titular en este partido, no pudo serlo al final porque se llevó en el calentamiento un fuerte balonazo de su compañero Miguel San Román el futbolista unubense que no pudo ser de la partida, tuvo ahí una media hora eh, un poco de mareo, no sabía muy bien dónde se encontraba fue baja para este encuentro y respecto a Iván Sánchez que terminó también un poquito tocado el partido en la segunda mitad, en principio no se espera que ninguno de los dos tenga problemas para no poder jugar en el Molinón y además destacar que Ramón For, uno de los jugadores que esta semana pasada arrastraba bastantes molestias físicas eh, tampoco fue de la partida en este encuentro y también se espera que esté contra el Sporting de Gijón, así que la eliminatoria eh, le salió muy bien al Eche Club de fútbol que consiguió pasarla, yo creo que cualquier victoria refuerza, y bueno, ahora esperar al sorteo de mañana martes vamos a ver, porque hay 32 eh, equipos, a Leche que le va a tocar sí o sí ya un primera división así que el partido se jugará a partido único, la eliminatoria aquí en el Martínez Valero, y será pues entre el martes 21 y el jueves 23 de enero, vamos es, a ver Eso es lo que no entiendo, si ¿cuántos han pasado a la... A, a la siguiente fase, 32. Es, esto pero... es 16 avos, 32 equipos. Pero de primera, ¿cuántos? De primera, la mayoría. 18. ¿no? Sí, menos Dieci... el Alavés y el Getafe, que son los únicos que han caído. 18, más 6 de segunda, sí. más 8 de segunda B, te deben de salir 32. Sí. Vale, ¿y por qué dais por sentado que en el sorteo al Leche le tocará un rival de primera? Si prácticamente es la mitad de segunda, claro, segunda vez y... los segundas veces obligados con primeras. Y los ah, segundas vale. los segundas B obligados con primeras. Y los supervivientes de segunda, si quedan todavía primeras, contra primeras. Ah, vale, Entonces, vale. Cuadra que perfectamente. Que si se hubieran clasificado, como la lógica dictaba que no se ha dado muchos más segundas, porque fíjate la escabechina en segunda, uh -huh. de 22 equipos solo quedan seis. O sea, han eliminado a, a tres tercios de segunda división. Entonces, si hubieran quedado de segunda a doce o quince, no estaba tan claro que le iba a tocar un primera. Pero al quedar solo seis de segunda más eh, los ocho de segunda B. A los ocho de segunda B, mm -hmm. seguro lo está con primera. No te puede tocar un segunda bueno. B, vamos, a, a uno de segunda. Y el rival... Entonces, ¿quiénes han quedado de segunda? ¿Los rivales del Elche? ¿Los, los importantes? No, la mayoría ¿Los están están fuera. líderes? No, Cádiz no. y Almería están fuera. Es, los eliminados. Dos. ¿Eliminado? Y el próximo rival del Elche, que es el Sporting, Mañana también el Sporting está el eliminado, también está eliminado de también, la Copa. También, Desde primera ronda, sí, sí, el Sporting no ha jugado este fin de semana, su último encuentro fue de Liga el martes de la semana pasada, un partido aplazado porque la plantilla del Sporting, eh, bueno, sufrió una fuerte gripe que obligó a que ese encuentro se mm -hmm. atrasara, así que el equipo de yukis que no está en una buena dinámica, hace un par de semanas se destituyó eh, al antiguo entrenador que era José Alberto, eh, va a llegar con bastantes dudas al partido del Elcha aunque con bastante más descanso que el equipo franjiverde. por eso te digo que si es casualidad de que solo hayan pasado seis de segunda o es que nadie se toma en serio la copa del rey y van a por todas para el ascenso en segunda las dos cosas no es que no se tomen en serio es que todos los equipos de primera y segunda Lo que hacen es darle mucha más importancia a la liga y en la Copa del Rey ponen sus equipos B, es decir, los suplentes, uh -huh. canteranos, y sin embargo los de abajo, los de tercera y segunda B hacen todo lo contrario. Como quieren hacer buenas taquillas, pues intentan pasar otra eliminatoria más y ponen a su equipo más potente. Como juegan en casa todo se equilibra y eso provoca que se produzcan sorpresas, como por ejemplo en primera han caído dos, pero es que en segunda han caído catorce. Entonces, claro, eh, por eso es la Copa del Rey y además con este nuevo formato porque hasta el año pasado el formato era partido de ida y partido de vuelta claro, eso con nadie. lo que el equipo de superior categoría siempre pasaba, o casi siempre porque si pinchaba en la ida en la vuelta en su estadio podía resolverlo Ahora con este nuevo formato eh, de a un solo partido y en campo del rival de inferior categoría hay más emoción y entonces los clubes que les guste la Copa del Rey tienen que esforzarse más y apostar más por eso Pacheta bueno pues apostó por pasar, podía haber apostado en vez de sacar a los eh, trasatlánticos y a los Nino y compañía, haber sacado a canteranos o a gente menos no, no, él quería pasar y de hecho ahora tiene premio ahora le va a tocar un primera es cierto que no va a ser ninguno de los cuatro que ayer jugaron la Supercopa de España, ni Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid-Valencia, pero del resto de primera uno puede caer y puede ser a lo mejor un Atlético de Bilbao, un Sevilla equipos fuertes Toque el que toque, va a ser aquí, porque ahora el Elche es el equipo de inferior categoría, al uh -huh. ser de segunda y le va a tocar un primera. Partido que se va a jugar, la semana que viene ya, porque la Copa se va a ir jugando prácticamente cada semana entre semana. Uh -huh. Entonces, bueno, pues va a ser un calendario claro, apretado. apretado y sobre todo para un Elche que tiene... Una plantilla muy cortita. Pues mañana sabremos entonces el rival el de mm. la Copa del Rey y el día en que se dispute el encuentro, que sí. será entre semanas de la semana que viene. La semana que viene entre martes y jueves. Entre martes y jueves, teniendo en cuenta que juega en Almería domingo, podría ser o miércoles o jueves. Y en cuanto al rival Sporting de Gijón, mm -hmm. mañana juega el Elche, juega aquí o... En... Juega, allí, juega, allí. juega allí. Juega en Gijón. Esta tarde que... se van. Con lo que se va con su seña de identidad, ¿no? Imbatido, mm -hmm. el mejor... ¿Es el mejor equipo de segunda eh, con mejores resultados fuera de casa? A domicilio, ahora mismo sería el tercero, solo superado por los dos primeros, Cádiz y Almería, pero porque creo que uno de ellos lleva algún partido más en casa, eh, fuera de casa. Pero vamos, eh, ahora mismo el Elche es de los tres mejores a domicilio. Es cierto que tiene una desventaja que comentaba José Antonio, que el Sporting al no jugar Copa, ha tenido muchos días para preparar este partido y llega descansado, mientras que el Elche pues ha estado distraído con la copa, distraído entre comillas, uh -huh. y solo está preparando el partido hoy, porque yeah. est esta tarde están ahora mismo entrenan, pero no hay ningún lesionado Por el partido de la no, Copa No, no, no, de la Copa, bueno, eh, Iván Sánchez un pelín tocado, pero yo creo que va a estar eh, Fidel que se llevó el pelotazo, pero vamos, va a estar Y luego Ramón Foll, que no se le apretó y no entró en la convocatoria para que estuviera contra el Sporting O sea que yo creo que mañana va a poner el equipo de, de gala Y el dueño de Leche ha estado en, el, en Yecla, ha estado por aquí Bueno, lleva aquí ya semana y media. ¿Pero lo veis? Lo vemos poco. <risa> lo vemos en fotos en el palco y poco más. Se deja ver poco. Como digo, es una persona bastante discreta y, bueno, ojalá sea de los que hablan poco y hacen mucho y que, bueno, pues traiga eh, futbolistas. Bueno, futbolistas. Iba a decir casi futbolista, porque con los que quiere Pacheta, uno o máximo dos. O sea, que no, va, no van a venir muchos. Además, teniendo en cuenta que hay que depositar una cantidad de cerca de 700.000 euros para que la Liga abra la mano y a partir de ahí poner todavía más dinero, que es lo que cuestan los futbolistas. O sea, que estamos hablando de que si tiene que venir un defensa y un delantero, a Bragarni le puede costar en torno al millón y medio de euros. Porque el depósito tiene que ser siempre una cantidad mucho mayor de lo que vale el futbolista. Sí, sí. Eso es, sí, sí, sí. es ahora, ¿no? En torno al... Si pones un 100%, el futbolista te va a costar el 40%. El otro 60% es provisión para poder hacer frente a las deudas que tienes, etcétera, etcétera. O sea que eh, en ese sentido no es, me cuesta 200 el jugador, pongo 200. No, no. no. Te cuesta 200, tienes que poner 500. Hmm. Para, hacernos ¿Y cuál, y, y para hacernos una idea, ¿cuál es la ficha media de, de los jugadores del Elche? ¿Cuánto están costando? Del Elche... Bueno, teniendo en cuenta que el presupuesto de la plantilla es de mil, si lo divides por 20 jugadores que, son, que salen, te, que son, te sale, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí creo que también va la del entrenador. Pero eh, la, la ficha media está en torno a los 125.000 uh -huh. aproximadamente. Habrá algunos de... El, el, el sueldo base este año son 82.000, uh -huh. pero hay jugadores de 200.000. O sea, por eso te digo que la media va a estar sí, ahí en que 125, mucho. exactamente. Entre 80 y 200 mil. José Antonio, los aficionados, ¿qué esperan del Sporting de Gijón? Pues, que bueno, siga con la gripe como has dicho eh, no yo creo que eh, bueno la afición viene de disfrutar mucho del partido de Copa del Rey, sobre todo los 400 desplazados al campo de la Constitución y en general yo creo que era el aficionado del Elche está muy ilusionado, no fíjate que el equipo Franji Verde está colocado en la séptima posición con 32 puntos se va a enfrentar en la próxima jornada a un Sporting de Gijón que tiene 25, está decimoquinto eh, no va a ser un partido nada fácil, sobre todo porque fuera de casa pero precisamente en los partidos a domicilios donde el Elche esta temporada está dejando pues sus mejores versiones así que eh, insisto el Sporting de Jugic que apenas lleva un partido eh, al frente del conjunto asturiano está atravesando ahora mismo muchas dudas, la temporada al equipo asturiano no le está saliendo como esperaba y yo creo que esas dudas tiene que intentar aprovecharlas eh, un Elche que bueno el año pasado por ejemplo sin ir más lejos empateó allí 1-1 con gol de Nino Y vamos a ver si el Elche pues, es capaz de dar un nuevo puñetazo sobre la mesa, aprovechar esas dudas del equipo local uh -huh. para tratar de sumar la primera victoria en el 2020 en Liga. Eh, Paco, ¿qué está diciendo Pacheta? ¿qué dijo? ¿Cuáles son las declaraciones que está realizando? Eh, ¿y en... ¿Hoy tendremos a todo gol? Sí. No, hoy tendremos en el deporte dentro del Telenid, sobre las 10 menos cuarto, especial Copa del Rey, tendremos el, un amplio resumen de la victoria y del pase a la siguiente ronda, uh -huh. con declaraciones también de, de los dos entrenadores, y un Pacheta que estaba eh, muy contento porque el Elche había vuelto a demostrar que se toma la Copa del Rey en serio... Eh, ...ante 500 aficionados del Elche, que vale, solo es una hora de camino... ...pero había que ir allí, eh, 500 aficionados del Elche... ...creo que tiene un mérito tremendo, ¿no?... ...el que eh, se desplacen a un partido eh, contra un rival de segunda división B... Eh, ...Pacheta estaba muy orgulloso de la afición, de la plantilla... Eh, ...tremendamente contento del trato recibido en Yecla... ...y como digo, puso en valor el comportamiento caballeroso... ...de la afición del, del Yeclano... Y bueno, pues ya con el chip cambiado, ya hay que pensar en, en la liga, porque es que el equipo está entrenando ahora mismo y esta tarde parten en un avión directo hasta el aeropuerto de Oviedo, porque es que mañana juegan ya a las 7 de la tarde, mm. llegarán el miércoles por la tarde y el domingo a las 12 juegan otra vez aquí contra el Alcorcón. Y la semana que viene habrá Copa del Rey en tres mm. semanas y partido en Almería, que es segundo clasificado. O sea, que le viene un mes de enero durísimo al Elche, sobre todo teniendo en cuenta que es una plantilla muy ajustada, muy corta de... De, 20, de 19 jugadores, pues se marchó Danilo. Entonces, eh, tanta carga de partidos, eh, ahora sí que le puede pasar factura. Así que se hace imprescindible que el club pueda hacer un esfuerzo para firmar como mínimo dos jugadores. Y los canteranos que han estado jugando sí. en la Copa del Rey, eh, ¿podrían servir como titulares? Hombre, como, está diciendo como titulares en la Copa lo está demostrando que el otro día debutó, por cierto, séptimo canterano que debuta a las órdenes de Pacheta en casi dos años, eh, Nacho Pastor, central, la verdad es que estuvo muy bien, y luego Mourad, eh, ha sido titular ya en dos partidos de Copa, en los dos ha marcado y ha jugado algunos minutos en Liga. Desde luego, Pacheta no es de los que mira el DNI ni de dónde vienen. Uh -huh. Si el chaval lo hace bien, va a estar en la primera plantilla y Mourad es uno de los que está metiendo la cabeza de lleno en, en el equipo. Con un poco de suerte, igual hasta no necesitamos nuevos fichajes. Pues vamos a ver, Pacheta no va a insistir. ¿eh? Él, <risa> él es de los que realza siempre a los que tiene y en ese sentido no va a exigir fichajes. No nos queda más tiempo. Muchas gracias, Paco. Ti, José ross. Antonio. Gracias, por, ross Por habernos analizado estos, el último encuentro del Elche Club de Fútbol y el Próximo, que será mañana martes. Marga, Marga García, bienvenida. Espérate, porque te pongo tu sintonía. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Seguimos con la ronda de noticias. Después de dar la actualidad deportiva en la tertulia, vamos con las noticias. Esta semana, ¿con qué noticias comenzamos? Bueno, pues empezamos hablando de medio ambiente, porque la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante Ha pedido al Ayuntamiento que modifique el recorrido previsto para la próxima edición de la prueba deportiva transilicitana. ASA considera que el tránsito de unos mil participantes por el pantano o las dunas del Altec afecta gravemente a los ecosistemas y han justificado que el Reglamento General de Costas contempla exclusivamente la realización de eventos deportivos en los tramos urbanos de las playas. Además, el Grupo Ecologista ha exigido a la Consellería de Medio Ambiente y al Servicio Provincial de Costas de Alicante ...que no autorice la realización del evento... ...en estos espacios protegidos... ...y además también hablamos de fiestas... ...porque este fin de semana... ...pues han arrancado las fiestas de San Antón... ...con el pregón a cargo de Ramón López Padilla... ...el presidente de la Cofradía... ...de la Sangre de Cristo... ...el pregón fue este viernes pasado... ...donde bueno, se hizo un repaso... ...de la vinculación de la Cofradía de la Sangre... ...que preside con el barrio... ...y la figura del santo... ...y además invitó a participar... En todos los actos que se llevan a cabo y hablando también de las fiestas de San Antón, ayer también se celebró una tómbola en el barrio donde bueno, participaron vecinos tanto del barrio como de todo el término municipal. Así que bueno, hablamos un poco de medio ambiente y también de fiestas, que no sea todo política. Pues no, desde luego, además bienvenidas, son las fiestas de San Antón, patrón de los animales, con la bendición tradicional la romería y el porrate de San Antón que lo tendremos este fin de semana en el barrio que lleva el nombre de este santo Marga, muchas gracias por el resumen también sobre los conductores hay que advertir que hay tráficos eh, hay cortes de tráfico, sobre todo el camino viejo de Santa Pola que Eso se es cierra... porque exactamente hoy justo comienza esa construcción del aliviadero de Pluviales entra la antigua Circunvalación Sur y la Nueva Ronda Sur, una inversión de 870.000 euros y que, bueno, pues que supondrá cortes de tráfico importantes en la zona durante los próximos tres meses. Así que, bueno, alertar a los conductores. Bueno, pues que lleven cuidado y que, bueno, vean esas alternativas para acceder tanto al Camino Viejo de Santa Pola, bueno, como también al acceso al Hospital General. Eso es lo que nos contaron la semana pasada en rueda de prensa. Eh, tendremos que ver si realmente han comenzado hoy, como anunciaron, esas obras en eh, la empresa Amistad Aguas y de Elche para el colector de aguas pluviales y en cuanto a la jornada de este lunes de previsiones que tenemos. Bueno, pues tenemos varias visitas de obras y es que bueno, el alcalde y el concejal de modernización del espacio público, Héctor Díez, visitan el jardín de los niños y las niñas donde se han llevado a cabo diversas actuaciones. También el alcalde y Héctor Díez, junto con la concejala de educación y el rector de la UMH, bueno, pues asisten a la recepción de obras que se han realizado aquí en el campus ilicitano y además la concejala de Medio Ambiente, Esther Diez informa del aniversario del Clot de Galbaigne. Ese jardín de niños y niñas, ¿cuál de los dos visita? ¿El de Vinalopó o el de Altavix? No, el que está en Altavix, en la calle José Fernández Cruz. Bueno, pues habrá que preguntar si van a hacer actuaciones también en el Jardín del Vinalopó, que ha recibido muchas críticas por el abandono en que se encuentra. Gracias, Marga, y volvemos a escucharte. Volvemos a la una, y, y yo, para contar todas las noticias de la jornada. También se pueden seguir en la web, teleels.es, y por supuesto a las nueve y media en el TNI y todas las imágenes. Pues hasta entonces. Hasta luego. ¿no? A la una, volvemos otra vez con las noticias de esta jornada del lunes. Y para cerrar la ronda informativa... Lo hacemos con nuestro compañero Vicente Bordonado, porque es importante saber qué tiempo nos espera esta semana. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. De momento, durante las últimas madrugadas, mucho frío el que estamos teniendo en el sur del Candés y es que el potente anticiclón y los procesos de inversión térmica en pedanías del sur como Matola, Algoda o Pusol, durante esta madrugada hemos alcanzado un grado bajo cero en otras pedanías como Derramador, cero grados, en Valverde un grado positivo y aquí en la ciudad la temperatura nocturna ha bajado hasta los cinco grados Por delante una jornada estable anticiclónica con cielos despejados hasta mediodía. A partir de mediodía y durante la tarde veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto en general ambiente soleado. El viento hoy será flojo de componente oeste por la mañana. A partir de mediodía de suroeste rachas en torno a los 15-20 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas diurnas algo más elevadas que las de ayer. En la ciudad alcanzaremos valores en torno a los 16 grados en buena parte del canda rozaremos los 17 grados. Mañana martes se impone el anticiclón, cielos prácticamente despejados, temperaturas en ligero ascenso máximas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya no van a bajar de los 6-7 grados. El protagonista durante buena parte del día, el viento flojo de suroeste. Miércoles algo de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 18 grados el jueves cielos despejados, el viernes llegará Un sistema frontal de origen atlántico desgastado, nos va a dejar algo de nubosidad, pero con el viento puntualmente moderado de Poniente, para el viernes alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 19 o casi 20 grados. Ojo, porque durante el fin de semana todavía hay mucha incertidumbre, pero vamos a tener importantes cambios de tiempo que vamos a notar, sobre todo en un descenso de las temperaturas, sensación térmica de frío, y la posibilidad de alguna precipitación pero todavía faltan muchas jornadas. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 en 2020 tiene pinta de que van a pasarte cosas muy buenas y si haces es que empiece de forma especial conduciendo tu nuevo SEAT empieza bien el año con las ventas exclusivas de Serrauto el 16, 17 y 18 de enero verá nuestro concesionario en Elche y llévate tu SEAT favorito con hasta un 35% de descuento corre, tienes tres días pide tu cita llamando al 966-61-2028 Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmaría Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de hoy, cuando son las 10 y 35 minutos y tenemos 8,2 grados de temperatura, vamos a hablar de educación, porque la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Elche entregó la pasada semana El sello de Empresa Conciliadora, un distintivo con el que el Ayuntamiento quiere fomentar las actividades encaminadas pues, a mejorar esa conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de nuestro tejido empresarial. Este distintito distintivo lo han conseguido en la edición 2019 Abecal, la patronal valenciana del Calzado, pero también la Academia Luis Vives, en la categoría de Pequeña Empresa. Pues nos hemos fijado precisamente en esta academia y hemos averiguado que celebra este año un aniversario muy especial, 50 años de historia en el Chile. 55 me están apuntando, aún más. Por eso queremos saber quiénes son los que están detrás del grupo Luis Vives, de este grupo educativo un grupo educativo donde eh, se enmarca esa edu educación concertada. Pues bien, para hablar de ello tenemos a su director, Javier Rocamora. Muy buenos días y felicidades por los 55 años. Buenos días, Rosemary. Y le acompaña también Mar Rodríguez, una de las profesoras de este centro concertado y agente de igualdad, con lo que... Buenos días Mar, porque eres la responsable de haber conseguido este distintivo Sí, en cierta manera, sí, buenos días María, encantada Pues antes de hablar del distintivo, de la eh, del sello de Empresa Conciliadora Sí que nos gustaría saber, eh, 55 años, del Grupo Luis Vives ¿Qué es el Grupo Luis Vives? ¿Es un colegio? ¿Es un instituto? Sí, ¿Es bueno. un centro de formación profesional? ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, nada, agradecerte que nos hayas invitado a, a, a tu programa Y la verdad es que es un placer estar aquí contigo, ¿sabes? Y, y bueno, pues para nosotros Tele también es como la casa de todos nosotros, ¿no? Eh, así que nada, agradecerte. Pero no cumplimos tanto, ¿eh? Como vosotros. Bueno, pero, pero vais en el camino, Lo, ¿eh? Sí, vamos por los treinta y pico años. Vais en el camino que, que, bueno, os seguimos, os seguimos de cerca. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, la Academia Luis Vives nació un 7 de enero de 1965, Y sí, la fundó mi padre, José Rocamora Sánchez, ya falleció en el 2010. Y, y bueno, pues la fundó en un momento muy complicado para Elche, porque no habían colegios públicos. ¿No? En es la justo zona. la fecha donde la construcción de colegios. Efectivamente, no habían colegios públicos. No había. Y entonces, pues mi padre, que era maestro, y nosotros en nuestra familia, pues venimos de, de abuelo maestro. Eh, padre maestro, tía maestra, hermana maestra, eh, hija maestra, sobrina maestra. O sea, en nuestra familia pues tenemos tenemos la, la, la educación y lo que es el colegio en la vena. Y mi padre pues en aquel momento pues decidió coger y alquilar un local en, en el Toscar, lo que, lo que es el Toscar, y nada, pues en poquito tiempo... La, las clases las llenó porque en aquel en aquella época pues había mucho analfabetismo, la gente no no iba a los colegios y bueno, aquello fue rápidamente para, para arriba y rápidamente pues lo que, lo que comentamos hubo que ampliar las instalaciones, contratar más maestros, cambiar de ubicación a la, a la actual, la que tenemos en la calle Emilio Hernández Selva y bueno, pues empezar a a unir locales uno con otro, uno con otro, con mucho esfuerzo, mucho tesón, que es lo que se hacía antes, y, y es lo que hoy somos. pues ¿Y dónde un grupo están? Un grupo educativo... Potente, porque bueno, sí. porque tienen ustedes... Bueno, ahora hablaremos de la educación que imparten, porque no solo la infantil, la primaria, secundaria, sino también la formación profesional. Exacto. Y la ocupacional llegan, Exacto. también llegan. Exacto, sí. Nosotros, mmm, casi todo lo que nosotros hemos tocado y, y seguimos tocando es todo relacionado con la educación y la formación. Eh, sí que es verdad que, que siempre... Eh, nos hemos caracterizado por ser un, un colegio de infantil y primaria, de tres, desde los tres años hasta lo que antes era el segundo de secundaria, segundo de, de, de la ESO, pero bueno, que a partir de, de hace unos añitos, cuando ya todos los de secundaria pasaron a los, a los institutos, nos hemos quedado en sexto de primaria. Tenemos un aula de apoyo e integración a la primaria y tenemos también dos guarderías, una en la Plaza de Madrid, y otra por allí en el, en el mismo colegio, que la utilizamos también pues como cantera para, para luego abastecer a las aulas de tres años, aunque ahora todo está en un proceso de matriculación en el ayuntamiento y tenemos que regirnos, como no podía ser de otra manera, por y, las órdenes. Por supuesto, se mantiene. Además, además también la formación para el empleo, que la formación para el empleo no es que sea una gran... Eh, apuesta, pero sí eh, lo llevamos ya desde hace, pues, 20 años. 20 años, años mínimo uh -huh. llevamos. 20 tema, años, sí, 20 Por, años. Porque saben ustedes, claro, ustedes nacieron en el 65, justo en el boom de la inmigración, donde todo el mundo venía a Elche, de muchas comunidades autónomas. Ustedes mismos vinieron de la Vega Baja. Mi, mi padre, nosotros ya, mis hermanos y yo nacimos todos aquí en Elche. Somos ya hijos de Elche, además sí. que no nos toquen Elche para nada, absolutamente. Pero sí, mi padre venía de granja de Rocamora. Uh -huh. y, y bueno, pues como él, muchísima gente, y incluso bueno familiares de él vinieron aquí. Es a impresionante a... el regalo que ha aportado tu padre a la sociedad sí. ilicitana, que es la educación, sí. y ahora sus hijos continúan con la formación, sí. que lleváis dos décadas también. Supongo bueno. que es porque vosotros habéis visto la necesidad, y además un barrio como Carrús, emblemático. Sí, sí. Nosotros, bueno, si nos caracteriza algo es que somos un colegio muy, muy, o sea, un colegio pequeñito, de una línea, Pero somos muy familiares y, bueno, pues la gente ahora mismo, en estos momentos, están yendo al cole los nietos de los primeros alumnos, los nietos de los primeros alumnos. Y eso para nosotros es un orgullo muy importante porque... Y además, por lo que veo, no sois una isla, porque tenéis compromisos y valores. Y uno de los compromisos efectivamente, efectivamente. es precisamente estar implicados en la igualdad. Exactamente. Eso nos da visibilidad, pero es que nosotros no sabríamos hacerlo de otra manera. Y, y desde el año 2016, que ahora... Dejaré a Mar que, sí. que nos hable del sí, sello. Sí, porque me gustaría que Mar, que Mar Rodríguez nos dijera qué hay detrás de este distintivo, de este sello de, de Empresa Conciliadora. Sí, de Empresa Conciliadora, sí. En el año 2016, pues conversaciones eh, que surgen con, con, con Javier, con el representante legal de los trabajadores, viendo que nuestra empresa pues es una empresa familiar en la que siempre ha habido una perfecta no vamos a decir, pero una muy buena conciliación familiar, laboral y sobre todo un clima interno muy bueno dijimos, bueno, pues ¿por qué todo esto no lo plasmamos en un documento? Y, y nos planteamos eh, el primer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una de las áreas importantes en este plan de igualdad eh, es la conciliación y ahí, bueno, pues todo lo que la empresa venía haciendo tradicionalmente lo plasmamos en documentos armamos un documento donde dijimos área de conciliación, entonces pues todos los, los derechos que teníamos según los convenios colectivos, que son varios, eh, es formación reglada, formación no reglada, guardería, pues todos esos permisos los revisamos, los repasamos y dijimos si todo esto nosotros sin problemas son más, eh, los permisos eh, sin tener el trabajador ni siquiera que decirnos un motivo específico como asuntos propios... ...tienen los funcionarios... ...dijimos... ...pues vamos... ...vamos a ponerlo esto... ...vamos a ponerlo en papel... ...y bueno... ...y estos tres primeros años... ...que se puso en marcha... ...hemos hecho unas revisiones anuales... ...y vimos que sí... ...queda digamos... ...por escrito... ...lo, lo que en la empresa... ...está ocurriendo en el día a día... ...han habido contingencias... Eh, ...bueno... ...por desgracia... ...sufrí la pérdida de mi padre... ...en el año 2017... Eh, ...soy una persona que tiene... ...un trabajo... ...diario... ...en la empresa pero las puertas las tenía abiertas para entrar y salir en función de las necesidades que yo tenía. Eh, eso, eso que te lea, ¿qué, ¿qué llega a eso? Eh, eso te, te lleva al buen clima laboral que hay dentro, el que sabemos que hay una muy buena comunicación entre todos los trabajadores, que si yo no estoy, está mi compañero José Manuel, está mi compañero José María, tengo siempre un compañero, mi compañera Ana, tengo siempre un compañero en el que apoyarme, igual yo que todos, todos nosotros, toda la plantilla. Y bueno, Rosemary, lo que hicimos fue plasmar en papel día día. a día. Es ese día a día que teníamos en la empresa. Y cuando eh, el año pasado me comentó Javier, mira la, las bases del Ayuntamiento de Elche para okay. el sello Empresa Conciliadora, y dije, pues ¿por qué no? Si es una de las partes que tocan el plan de igualdad, pues vamos a presentarnos. Javier, usted lo tiene muy claro. Usted es el jefe. O sea, Usted bueno, es el que manda, el que, ver, que puede decir... Pues, yo, ya no, no. No soy, yo ya no soy jefe en ningún sitio. No, pero, <risa> pero, pero es importante, pero ¿no? Para, para el buen empresario, si consigue tener una plantilla bien avenida, sí, ¿eso sí, sí. cómo eso, se refleja eso. en las aulas? Eso es pues, tema. hombre, lógicamente el clima siempre es muy positivo. Y nosotros lo que, lo que intentamos es que eso también lo traslademos a los padres que vean que nosotros allí mm, estamos siempre ocupados o preocupados y ocupados de sus hijos. Y, y para nosotros, pues la verdad es que sí que eh, nos satisface mucho que lo, los propios trabajadores... Eh, no hace falta que nosotros digamos ¿tenéis que quedaros a hacer esto, a hacer lo otro? No, no, ya tienen ellos sus turnos de... de, de mm, no sé, de imagínate que uno tiene... Eh, que hacer algo personal, pues es cierto que rápidamente pues ya tiene al compañero al lado que va a decir, no te preocupes que yo te hago el servicio de comedor o cualquier otra cosa. Pero aumenta más, como trabajadora, aumentan más las responsabilidades de ustedes y ese compromiso con la academia, y supongo que las bajas serán menores, Las son, son Intentan menores, ustedes claro. no fastidiar al compañero Por supuesto, sí. por supuesto Tratamos de, de ayudarnos unos a otros Y hoy por ti, mañana por claro. mí Y que estén los servicios perfectamente cubiertos el, el alumnado contento Pero todo eso, insisto Es potenciar el buen clima laboral Potenciar sí. el que los que estemos Estamos comprometidos, estamos a gusto Para mí, mi empresa es mi casa Estoy a gusto Y nuestro eh, tengo... bien más preciado son nuestros trabajadores Es verdad, es así De hecho, no se quiere ir ningún, si pues es que... Pues es ¿Qué vamos a hacer? Son son muchos años ya y si sí, ya hemos tenido procesos de jubilación eh, que ya se han, se han efectuado. Otros que están en la prejubilación y, y van allí, pues tienen su... Me consta Me consta que ustedes son una familia, porque esta entrevista la habíamos concertado el viernes y usted me dijo, no puede ser. No puede ser porque alguien, un padre... De la pues, comunidad sí. había fallecido y ustedes tenían que acudir a sí, todos. estábamos... Sí. ¿El duelo también lo sienten? Pues allí ha sido un drama, ciertamente que, que falte el padre de, un, mm, de, de unos un alumno. alumnos, allí pues es un drama para todos y más cuando eran tan queridos, ¿no? Porque, uh -huh. en fin, ya no solo los niños, que los niños son como si fueran nuestros todos. Pero cuando falta algún padre, una madre o algo, pues bueno, nosotros desgraciadamente también el año pasado mm. eh, tuvimos el fallecimiento de mi hermana María Ángeles, que era la directora pedagógica de, del colegio, y, y bueno, pues imagínate todo lo que, lo que se nos venía encima y teníamos que estar allí. Pues Me imagino me imagino lo que puede ser la celebración del 55 aniversario. ¿Qué están preparando? Bueno, nosotros ya eh, preparamos en su momento en el 50 aniversario, que también estuvimos uh -huh. aquí. Sí, aquí lo recuerdo. Con, con Conchi, creo uh -huh. que estuvimos con Conchi en, en estos estudios. Y allí sí que se preparó una batería de, de, de, de actos y, en fin, pues con, con la participación de antiguos alumnos, antiguos profesores, que todo culminó al final pues en unas cuantas visitas a museos y demás, y, y culminó en una cena que hicimos en el restaurante de La Magrana, donde acudió todo aquel que, que quiso compartir con nosotros ese día. Pero no hemos hecho algo mmm, diferente para el 55. Es igual que el 54, igual que el 53 y es una fiesta y de cumpleaños. Es que tampoco por las cosas que habían pasado mmm, uh -huh. hace muy poquito tiempo tampoco nos apetecía a ninguno. ¿Y por qué Luis Vives? Pues mira, porque Luis... su padre quiso poner academia, eh, Luis Vives a su academia, era, Luis era un Vives. historiador valenciano que a mi padre pues le gustaba mucho. Y sufrió mucho, bueno, él no pero su familia eh, murió en la Inquisición exactamente, los, los condenaron exactamente, y entonces mi padre leía leía Luis Vives y, y también mmm, por todo lo que leía, también veía que en Valencia era un referente eh, a, a nivel valenciano pues, mmm, pues habían instituciones que también se llamaban así y dijo, ¿por qué no traerla aquí a Elche? y de hecho, pues mira, eh, luego a partir de ahí El colegio público Luis Vives también cogió el nombre de ahí, porque nosotros somos el centro concertado Luis Vives uh -huh. y el colegio público nació más tarde, pero también cogieron el, el nombre, pues como otros pueden haber cogido López de Vega, Blasco Ibáñez, cualquier cualquier otro otro nombre, pero en fin, esa fue la anécdota. Pues muchísimas gracias, Javier Rocamora, director de, este, de esta academia concertada, Luis Vives y Mar Rodríguez. Enhorabuena por el trabajo, porque al final, eh, como usted como agente de igualdad, ha conseguido ese sello distintivo uh -huh. de empresa conciliadora. Muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Elche. Muy contentos. Gracias. 101.4, Elche Radio Marca.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 Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, y Avitel, Salones Agulló Alonso, M. Soler, El Hogar del Profesional, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este martes a las seis y media, Sporting de Gijón Elche, en ¡El marcador.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 Cuando pienses en madera, piensa en maderera ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera licitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera y licitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera licitana, carpintería de exterior. Tele Elche Radio Marca. 101.4 La radio de Elche La gloria con Rosemary Alonso Faltan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana y aún no hay tiempo para colocar varias canciones. Vamos a recordar a Scott McKenzie en las efemérides de hoy porque fue un cantante muy conocido por su himno hippie, San Francisco. Yes, you're Terminamos eh, con el folclore argentino. Un 13 de enero se apagó la voz del gran icono de la música popular argentina Horacio Guaraní. Fue un comprometido cantante con los trabajadores. Peleó contra las injusticias y contra los regímenes autoritarios para defender la libertad. Fue perseguido y vivió en España durante su exilio. Tras su muerte se convirtió en una auténtica leyenda del folk argentino. Aquí lo escuchamos con la cantante Soledad, conocida como La Sole. Con él ponemos el punto final a la glorieta. En unos segundos estará con todos ustedes nuestra compañera Rosa Lucas para en, los próximos, en las próximas dos horas estar en su programa Entre Amigos. Eso será a las 11 en punto de la mañana. Los argentinos unidos cantando con esperanza, sin agachar la frente, sin volver a equivocarse. Pero hay que cantar, porque si se calla el cantor, calla la vida. De ser de la vida, señores, si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene al dar sin manta. Si se calla el cantor. Levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mis guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se talla el cantor